Bien, nos vamos con el chocolatazo a Guatemala y tenemos a Efraín. Efraín, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Efraín, le vamos a hacer el chocolatazo a Heidi. Ustedes se conocen solamente por Facebook, llevan dos años y tú quieres saber si de verdad te ama ella. Exactamente, porque, pues, bueno, yo he sufrido muchos fracasos y la verdad tengo miedo. Y la conocí en el Facebook, llevamos dos años conversando y quiero ir a conocerla el fin de año, pero también tengo miedo. y Cuando dices que has tenido fracasos caso, Sefraín, ¿hay mujeres que ya te han engañado? Exactamente. ¿Y cuántas mujeres te han engañado? Cuatro. ¿Se fueron con otro? ¿Las viste con otro? ¿Cómo sucedió? No, no, no más que solo me han sacado dinero y dinero y y pero pues les doy dinero y en el último pues se hacen las locas y ya no les importa. Las que te engañaron las conociste en persona y esta es la primera que conoces por Facebook. Nomás a esta la conocí por Facebook. Heiri tiene 40 años, Efraín tú tienes 55, o sea eres 15 años mayor que ella. Eh, más o menos. Heiri dice que te quiere y que te ama y tú quieres hacer esto para ver si es verdad. Exactamente, quiero ver para no llevar otra decepción. Me imagino que tú tienes a Heiri, ¿no? Sí, mija. ¿La conoces solo por Face? ¿Ya la has visto en videos o solamente fotos? No, yo le mando fotos, ella me manda fotos, pero lo único es que yo no estoy seguro de ella, ¿me entiendes? Por todo lo que me ha pasado. Obvio, después de que cuatro mujeres te han engañado, te han utilizado, pues es normal. Vamos a ver entonces si Heiri te manda los chocolates a ti, Efraín, o se los manda alguien más, ¿ok? Okay. ¿A qué se dedica ella? Pero, supuestamente ella solo cuida a sus niños. ¿Cuántos niños tiene? Tiene dos. Ya valió, mamá soltera, brody. Doggy, tú cállate. A ver, ahí se está marcando, no da ruido. ¿Aló? Sí, bueno, buenas tardes. Con Heidi, por favor. Sí. Hola, Keirí. Mira, te llamo por la siguiente razón. No sé si tú estés casada, tienes novio, algún chico que te guste, alguna persona especial. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos unos chocolates en forma de corazón a esa persona. Tú no tienes que pagar nada, Keirí, y la persona que recibe los chocolates. Es solo una promoción. No sé si tú tienes alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. Sí, tengo a alguien, pero no me interesa igual. Donde él está no llega. Bueno, nosotros podemos llegar a cualquier lugar si es que tienes, verdad. Entonces, si ¿sí tienes a alguien especial, sí, sí tengo, pero igual a él no le gustan los chocolates. No le gustan los chocolates. ¿Y él está por ahí en Guatemala? Mm, no se puede decir, es algo muy algo muy personal digo. Me imagino debes de tener muchos pretendientes, ¿no? No sé, la verdad no sé, ni me interesa tampoco, digas Y aparte de esa persona especial que tú tienes, que no me quieres decir dónde está ¿Tienes o igual algún amigo, un compañero del trabajo, de la escuela, no sé, alguien especial? No, la verdad no Está bien, Jairi, oye, ¿tú conoces a alguien que se llama Efraín? ¿Por qué? ¿Qué significa Efraín para ti? ¿Por qué la pregunta? Porque como ve que tanto que se oye, pues, y tantas situaciones también que se escuchan. Entonces, ¿por qué la pregunta? Como estamos viviendo los tiempos, bueno. Sí, claro, te entiendo. Pero, ¿tú sí conoces a Efraín? Claro que sí. ¿Qué significa Efraín para ti, Heidi? Significa todo. Todo, todo, todo. <risa> lo más hermoso y lo más grande que pueda haber en este planeta Tierra. <risa> wow qué padre. Pero todavía no lo ves en persona. No, no lo he visto en persona. Son dos años solamente por Facebook. ¿Y cómo sabe tanto de eso? <risa> ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Me gusta porque es una persona sencilla, un hombre íntero, recto, honesto, honrado. ¿Él es 15 años mayor que tú? Sí, 15 años mayor que yo. Pero yo he dicho que para, la, para el amor no hay edad. Y no es ningún impedimento ni un tropiezo cuando una persona... Realmente sus sentimientos son puros y sinceros y... Es aquel el amor que nace del corazón no mira edad, no mira religión, no mira color, que es nada. Qué bien. Él dice que te ayuda económicamente. Pues ayuda, ayuda a mis hijos, sí. Y tus hijos que no lo han visto en persona ya lo ven como papá. Sí, saben que es un, su amigo, se ponen a platicar y saben que es una persona que con la que nos gustaría convivir y pasar el resto de nuestros días con él. ¿Te gustaría vivir con él en Guatemala o venir a vivir con él acá? Pues donde donde él quiera, donde él esté, yo estaré ahí con él, no importa dónde. Bueno, Kery, te llamamos de un programa de radio. Ahorita te estás escuchando en todo Estados Unidos. No. De verdad, Ay, mi amor te amo, Efraín. Te, te amo con todo mi corazón y no importa en dónde estemos. Yo sé que estuvas allá, pero no importa dónde estemos, siempre y cuando estemos juntos, sería la mujer más feliz. Bueno, aquí tenemos a Efraín. Él estuvo escuchando la llamada, Keri. Efraín, ¿qué es lo que te gustaría decir después de escuchar todo esto? Yo solo quiero decirle que la amo, que comprometo que su amor es sincero. Te amo, mi vida, yo también te amo, te amo con todo mi corazón y sabes que eres eres todo para mí, mi cielo, no importa la distancia, no importa el tiempo que pase, aquí te voy a esperar, mi cielo, te amo. Perdóname, mija, pero yo quería comprobarlo si era cierto y me acabo de romper el corazón porque ahora sé que tu amor es sincero. Gracias, mija. Te amo, papi, te amo, mi cielo Tú sabes que te amo Siempre Gracias, mi hija Pero ahora sí ya me quedo conforme Te amo, mi precioso Eres mi precioso Sabes que eres mi precioso Al obvio, mi amor Al obvio, darling. Gracias, mi hija Ahora ya me siento más seguro <risa> Y gracias a este programa tan lindo que es para uno poder comprobar cosas y sabes que hija yo te amo eh, quiero hablar con con las personas de este programa estamos escuchando Efraín eh, Choco me me encantó tu programa Bueno, de hace mucho tiempo que lo vengo escuchando, no más que no podían entrar, pues, porque yo creo que eso es costoso, porque yo he pasado horas de horas llamando. Lo bueno que entró tu llamada, Joaquín, y que todo salió bien, eso es lo importante, y no, no es nada costoso esto, ¿eh?, la verdad. Exactamente, me gustó darme cuenta de que yo esperaba cualquier cosa, ¿no?, Pero pues me di cuenta de que en realidad entonces sí si me quiere porque está dispuesta a esperarme. Y oye, me chocó. Mande, Efraín. Me agrada tu programa. Yo sé que esta llamada es carísima. Pero habrá una forma, ¿cómo recompensarles algo, depositarles algo por los gastos? Yo me encargo de eso, primo. Van a ser 250, pero como salió todo chido, van a ser 625 más taxis. Si te traes la W y haces los impuestos con nosotros, te quitamos un 10% ¿da? de lo que le cobramos. Eras, no cállate la boca, por favor. No tienes que pagar nada, Efraín. Al contrario, gracias por llamarnos, por escucharnos y lo bueno, que todo salió bien. ¿Algo que tú quieres decirle, Heidi, a Efraín? Claro que sí, mi amor. Te amo, ¿sabes que Mi amor es sincero y que... Aquí estoy esperándote, mi amor, no importa el tiempo que pase. Aquí estoy, mi amor, como siempre me has dicho. Dale tiempo al tiempo, mi vida. Pero él ya tiene 55, ya no hay que darle tanto tiempo al tiempo, Choco. Doggy, cállate la boca. Sí, sí. Cuídate mucho, Efraín. Este Lo último que le quieras decir tú, Efraín, a ella. Que la amo, que ahora estoy seguro de su amor. Te amo, papi. Te amo, mi precioso. Y gracias por este, este tiempo. que amo mi vida y que siempre te vendría mi bien. Yo quiero pedirte perdón, mi hija, por desconfiarte de ti. Quiero pedirte perdón, pero quería asegurarme. Y yo esperaba que dijeras no, pues eh, ando con este, ando con el otro. Pero lo bueno es que todo salió bien, Efraín. Cuídense mucho y ojalá que pronto se puedan ver, okay Eh, también tú amiga, los felicito muchas gracias esto fue el chocolatazo y tú te vas a quedar con la duda mácanos uno triple ocho ocho siete cuatro veintiséis cincuenta triple ocho siete cuatro